Campeón del mundo de cross por equipos en su categoría Máster 45 en el Campeonato del Mundo de Atletismo Máster que se está celebrando eh, desde ayer en la capital malacitana, en Málaga. En este caso, el cross precisamente, eh, o la prueba de cross, se ha celebrado en un pinar eh, anexo al estadio eh, olímpico de Torremolinos, a, al estadio de atletismo de, de Torremolinos, en donde, de a partir de las dos y media, con el consiguiente retraso, ya que la carrera estaba previsto para la una y media, se disputaba la prueba cross para las categorías Máster 35, Máster 40 y Máster 45. Un recorrido de ocho kilómetros, un circuito de dos kilómetros al que había que darle cuatro vueltas, circuito rompepiernas se pueden imaginar, en una zona de Pinares. Pues en una prueba que ha sido dominada de principio a fin por el atleta queñata Peter B., ...el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno... ...conseguía cruzar la meta... ...en la quinta posición... Eh, ...en la prueba individual... ...quinta posición, quinto del mundo... ...en esa categoría... ...máster 45... ...tras el queñata, el portugués... ...David Figueiredo... ...el español Francisco castellano Torrico... ...que han sido los tres que han ocupado... La, ...los tres peldaños del podio... ...el británico Simón Vines... ...y la quinta posición para Francisco Javier Jaén Moreno que ha entrado junto a otro español, Albert Pascual Alvareda. Y decimos, o recalcamos esto, porque en eh, lo que se refiere a la clasificación por equipo, en la que se tienen en cuenta los tres mejores tiempos de cada selección, digamos, de cada país, el conjunto español, el equipo español, se ha proclamado campeón, ha conseguido el oro. Gracias a esa tercera posición de Francisco Castellano, la quinta de Francisco Javier Moreno, eh, jaime Moreno y la sexta de Albert Pascual. Pascuar. Por lo tanto, tenemos un ubriqueño campeón del mundo de atletismo en esa eh, categoría Máster 45 y en esa modalidad por equipos. Y aparte de eso, una quinta posición, el quinto del mundo en Máster 45, no es algo que se pueda conseguir todos los días. La verdad es que, aunque llevan muy poco tiempo practicando cross, eh, este año prácticamente ha tenido su primera experiencia, todas han sido positivas porque incluso, como saben, el pasado mes de febrero logró proclamarse campeón de Andalucía en esta modalidad y en esta distancia de cross, en esa categoría Máster 45. Por lo tanto, ese es el notición de hoy miércoles 5 de septiembre, día eh, histórico para el atletismo ubriqueño por lo conseguido ...por Francisco Javier Jaén Moreno... ...que ahora mismo está en Málaga... ...en esa... ...o esperando esa... ...esa entrega de medallas... ...escuchar el himno... ...español subido a esa primera posición del podio... ...y bueno... ...en unos instantes... ...a lo largo del programa de hoy... ...vamos a tener la ocasión de hablar con él... ...para que nos cuente de primera mano... ...para que nos digas esas primeras palabras... ...tras proclamarse... ...campeón del mundo... ...por equipos... Eh, ...una muy buena noticia... Y esperemos que esto te tenga continuidad, porque el corredor ubriqueño no solo eh, tenía intención de participar en esta prueba de cross, sino también en la de media maratón, aunque lleva eh, durante este verano eh, pues eh, soportando algunos problemas físicos que parece que ha superado, no el dolor del todo, pero sí esos problemas físicos que le han permitido completar esta grandísima actuación en este campeonato del mundo y que esperemos que que también le permita el próximo 16 de septiembre, domingo 16 de septiembre, participar en la otra prueba en la que tiene intención de tomar parte. Hablamos de la media maratón Eh, que eh, se disputará, esta sí se celebrará en Málaga, Málaga capital. Por cierto, que tras eh, el equipo español, eh, la clasificación ha, ha estado completada, el podio, por el equipo de Portugal y el equipo de Gran Bretaña, seguido del equipo argentino. Pero ese podio ha sido España, Portugal y Gran Bretaña, y representando a España, representando a nuestro país, un ubriqueño, Francisco Javier Jaén, moreno Esa, sin duda, es la noticia del día y de la que vamos a hablar, como hemos dicho a lo largo de, esta, de este programa, de la próxima hora, en el momento en el que podamos eh, pues, eh, contactar con Francisco Javier Javier Moreno, que, insistimos, la prueba terminó en torno a las 3 de la tarde y, y bueno, pues estaba a la espera, o si no se está ya, a, o se han entregado ya esas medallas, está a la espera de que se produzca esa ceremonia. Tiene que ser grandísimo el subir a ese a ese podio, a, a ese peldaño y escuchar eh, ese himno de, de tu país al que representas. Eso por un lado. Pero también hoy tenemos más noticias. Hoy hay dos citas interesantes. Esta era, sin duda, la más destacada. En apenas hora y media tendremos en la cancha de la Reina Sofía la octava... Prueba del circuito provincial de baloncesto 3x3 que organiza la Federación Andaluza de Baloncesto junto a la Diputación de Cádiz. Aquí sabemos bastante de esta modalidad deportiva. ...de tres por tres, pero en este caso no es Antonio Moreno... ...el que pues lleva estos últimos años desvivido... ...por esta modalidad deportiva, por promocionarla... ...no solo por, eh, en nuestra localidad, sino en Andalucía... ...en España, en el mundo entero... Eh, ...no, no es en este caso el que trae esta esta eh, cita, digamos... ...esta prueba, eh, este evento, esta actividad... ...es eh, la Federación Andaluza de eh, Baloncesto... Eh, para, bueno, va a haber tres categorías, tanto masculina como femenina. La absoluta, nacidos en el año 2001 y anteriores. Cadete infantil, entre nacidos entre los años 2002 y 2005. Y minis, nacidos... Eh, en los años, entre los años 2006 y 2009. Es la penúltima cita de este circuito porque se va a cerrar el próximo viernes, 7 de septiembre, en Jerez de la Frontera. Ya ha pasado por algunas localidades como el puerto de Santa María o la propia Grazalema. En Grazalema, precisamente, eh, estuvieron el, el pasado mes de, de agosto, a mediados del pasado eh, mes eh, de, eh, de agosto. Y, bueno, pues eh, traspasar, como hemos dicho, por Puerto Real, La Línea, por Prado del Rey, El Bosque, Arcos, Alcalá de los Gazules, de Grazalema, le toca el turno ahora a Ubrique y se va a cerrar ahí en, en Jerez eh, de la Frontera. Y junto a esto también, <coughs> perdón, comentar que hoy eh, va a tener lugar, a partir de las nueve de la noche… ...en las pistas de atletismo de Ubrique... ...en el campo de césped natural... ...la presentación oficial del Ubrique... ...Unión Deportiva Senior... Eh, ...una presentación en la que... ...el conjunto ubriqueño se va a enfrentar... ...al conjunto del eh, Gédula... ...en ese partido de presentación... ...que bueno, que va a haber servicio de bar ...y que además, eh, bueno, la entrada general será... ...al precio simbólico de un euro... ...no, sol, no va a ser el único partido de presentación... ...porque... Y esto también es una uh, última noticia. El nuevo club que se ha creado aquí en Ubrique, Club de Fútbol, el Deportivo Ubriqueño Infantil, eh, va a disputar también su partido de presentación el próximo lunes a partir de las ocho y media en las pistas de atletismo. Se va a medir al conjunto del Villamartín. Mañana vamos a tener la ocasión de conocer más sobre este Deportivo Ubriqueño. Y hoy... Además de esa noticia del campeonato del mundo de atletismo máster, nos vamos a quedar también hablando de fútbol y hablando de la principal entidad futbolística de nuestra localidad, el Ubrique Unión Deportiva. Ya tuvimos la ocasión el pasado lunes de hablar sobre eh, el conjunto Señor, que como saben pues, eh, es el equipo que aunque tiene el nombre de Ubrique Unión Deportiva pues funciona con cierta autonomía con respecto a, a lo que es la entidad que, aparte del señor, este año va a meter hasta nueve equipos en competición. Nueve equipos en todas las categorías. Va a haber representación de equipos ubriqueños y en algunas de ellas incluso va a contar con dos equipos. Es el caso de la categoría cadete, es el caso también de la categoría alevín y de la categoría prebenjamín. En estas tres categorías El Ubrique Unión Deportiva va a contar Con hasta dos equipos Un salto eh, cuantitativo Importantísimo Porque eh, bueno, pues se ha convertido En el equipo ubriqueño Que más eh, equipos Más conjuntos, la entidad ubriqueña Que más equipos mete en competición El mismo año, en competición federada estamos hablando. Así que pues, eh, Haciendo también Historia este Ubrique Unión Deportiva Comentar que ya ha salido lo que son los calendarios de las categorías juvenil, cadete e infantil. Todos ellos van a comenzar el fin de semana del 29 y 30 de septiembre y el resto pues se está, está a la espera también de que salga publicado ese calendario que diga cuándo comienza la, la competición. Todos ellos, eh, corrijo también el, lo que es el cadete B, el segundo equipo cadete e iniciaría la competición el 13 de octubre. Eh, sería el único que empezaría más tarde digamos de este fútbol de los equipos de fútbol 11 el resto el fin de semana del 29 y 30 de septiembre enseguida vamos a estar hablando de Lubric Unión Deportiva, de la programación para esta temporada, del proyecto y de cómo se está desarrollando esta pretemporada y lo que se espera del nuevo curso. Y también, obviamente, sobre eso que adelantábamos antes, esa medalla de oro para Francisco Javier Jaén Moreno en el Campeonato del Mundo de Atletismo Máster en la modalidad de cross por equipos máster 45. Serán unos instantes, antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos.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 Esta feria venga a la caseta de las cuatro esquinas. Estamos en el recinto ferial. Buen ambiente, la mejor música y un lugar ideal para disfrutar de tus mejores momentos de la feria. Caseta a las cuatro esquinas. Te esperamos todos los días. Además, abrimos el día de los fuegos y la patrona. Vive la feria con los tuyos en el mejor ambiente. Venga a la caseta a las cuatro esquinas y disfruta de tu feria con tu gente. Te esperamos. <música> 5 y 44 minutos de la tarde entramos de lleno en la actualidad deportiva local enseguida vamos a estar con vamos a hacer esa conexión con málaga con torre molinos para conocer de primera mano las sensaciones eh, de proclamarse campeón del mundo eh, las sensaciones que ha experimentado sin duda en la jornada de hoy especiales eh, el ubriqueño francisco javier jaime moreno Bueno, eh, eh, queremos recordar que precisamente no tuvo o ocasión o oportunidad este año, a pesar de haber sido campeón del, de Andalucía, de participar en el campeonato de eh, España, era en la, creo que era en la provincia de Ávila, y las fechas no, no le vinieron bien por todo el desplazamiento, la compaginación… Eh, digamos, con, el, eh, con el, el trabajo y todo eso. Pero, bueno, la suerte es que este campeonato del mundo ha tenido lugar ahí cerca, en Málaga, y enseguida vamos a conocer eh, lo que ha dado de sí. Nosotros hoy queríamos también eh, hablar de fútbol y, en este caso, de conocer cómo está preparando lo que va a ser la pretemporada el equipo eh, el primer equipo de nuestra localidad, Celubrique, Unión Deportiva Primer equipo por historia y primer equipo por número de, de equipos eh, de, Valga la redundancia eh, esta temporada Ya que hasta hasta 10 conjuntos va a meter en competición Si tenemos en cuenta al equipo señor eh, Vamos a hablar con su presidenta, con Ángela Castro Que la tenemos al otro lado del teléfono Ángela, buenas tardes Hola, buenas tardes Metido de lleno ya en pretemporada con, con todos los equipos funcionando Y como decimos nosotros con la noticia principal eh, Que es el poder contar con hasta 10 equipos En competición eh, Para esta nueva temporada Casi nada, ¿no? Sí Gracias a Dios hemos estado hemos hecho un buen trabajo Y al final han salido 10 equipos Dos prebenjamines Dos eh, cadetes y dos alevines, uh -huh. ahí está, el trabajo ha sido espectacular en, desde que terminó la temporada en el tema de captar niños. Uh -huh. Porque viendo que, que otras temporadas ha habido problemas para completar estas alturas, digamos, incluso una categoría, un, un equipo, por el tema de que, claro, <coughs> los niños están de vacaciones, desconectan un poco, eh, ¿qué es lo que ha cambiado este año para, digamos, ya poder confirmar? y eh, pues a, a casi un mes de que comience eh, la temporada o, oficial eh, pues el contar con, con, tan, con tantos jugadores, digamos hasta el punto de poder haber de poder hacer dos equipos en tres categorías bueno yo creo que ha sido la temporada pasada hicimos una buena temporada eh, todos los equipos que hicieron una buena y eso quiera o no quiera entre los niños se habla y se dice Y aparte, este verano hemos tenido un campus de, de verano, los meses de junio y julio, uh -huh. eh, y hemos tenido récords de niños de participación de todas las edades, que eso también hace mucho. Uh -huh. Te refieres a esa jornada de, de captación que, eh, viendo resultados, ha sido todo un éxito, ¿no? Sí, sí, eh, ha sido un éxito porque han, han, han estado eh, los sobre 51 52 niños estos dos meses de verano. Uh -huh. Vaya, es que no nos venían no venían La hora y media que teníamos Nos venía corta eh, Con tantos niños uh -huh. Bueno, ¿y qué tal está transcurriendo estas primeras semanas? ¿Llegan los niños con ganas? Sí, los niños tienen super, Muchísimas ganas la, la pretemporada está transcurriendo muy bien eh, Eso sí que eh, Con tantos equipos Algunas veces nos deseamos para poder entrenar Pero bueno, lo estamos llevando Bastante bien porque es que Eh, no hay otra cosa, es que entre el Barbadillo y el Anexo número 3, también algunas veces eh, los juveniles y los han utilizado lo que son las pistas de atletismo del uh -huh. el campo de fútbol natural, pero es que con tantos equipos nos faltan horas, nos faltan horas, pero bueno, ahí te lo estamos no menos controlando el tema y hasta ahora bastante bien, bastante bien. La verdad que todas las temporadas pasa lo mismo en, en estas fechas, ¿no? Ahí ahí hay... Eh, son muchos los equipos y las instalaciones son las que hay eh, desde hace algunos años pues contamos con un campo menos que era el, el campo número 2 que sí. quieras que no desahogaba no desaba mucho sí, sí. estas situaciones sí. y ahora como tú comentas eh, se, se encontráis con un campo de fútbol 11 el barbadillo un campo de fútbol 7 el, sí, sí. el, el, el vale, antiguo yo, campo número 3 sí, sí. y te Añadimos pues el campo de césped natural, pero creo que, que ha habido algún descontento este año porque hubo, un, hubo un, un, unas cuantas semanas que no se pudo acceder a él, ¿no? Eh, al principio de la pretemporada, como que, que los señores estuvieron entrenando allí y un poquito como que casi no podían entrenar muy bien, total. Mm. Pero ya el tema está solucionado y ya se puede entrenar allí perfectamente. Eh, y además esta disponibilidad de, de todos que no es que solamente de lubricación deportiva uh -huh. claro cosa que eso es, eso es un alivio más para nosotros porque es que en el barbadillo eh, los viernes sobre todo eh, no sé es imposible es que empezamos a las 4 de la tarde a las cuatro y media y llegan a las 10 de la noche y y hay horas horas y medias que coincidimos en dos de tres equipos Porque claro, ya decimos, si todos los años hay, había problemas con eso este año Le añadimos tres equipos más eh, a Lubrico Unión Deportiva Y además hay que añ añadirle otro equipo infantil Que es ese nuevo equipo, el Deportivo Lubriqueño sí, eh, sí, Supongo que hay, hay que hacer encajes de bolillos para, para poder repartir las instalaciones Y para que ah, todo el mundo esté contento, ¿no? Exactamente, es que las instalaciones son las que hay es que este año se si nos ha desbordado el tema y es que tenemos nosotros tenemos 170 fichas en federación hecha uh -huh. entonces es que se nos ha desbordado y, y la, lo que hay es lo que hay entonces nos tenemos que ajustar eh, a lo que hay ojalá tuviésemos vaya más instalaciones pero bueno con las que tenemos son suficientes además bastante buenas y, y eso es lo que tenemos lo de los dos equipos por categoría Ha sido una cuestión que siempre se habéis planteado Al inicio del curso, pero que, que no se terminaba De decidir, digamos Porque no eh, teníais Demasiados jugadores para un solo equipo Pero demasiados pocos para dos, ¿no? ¿Este Eso, año sí, se veis sí, sí. en esa misma situación? ¿O, o está sí, garantizado ya Que cada uno va a tener un mínimo de jugadores Y que no va a pasar mm, problema? En principio los, los, los dos equipos Tanto de Prebenjamín como de de alevín como de cadete mmm, están casi compensados lo que pasa que tú sabes cuando llegamos a media de temporada o a final de temporada casi que si los niños por los estudios no eso pues, o que si están que faltan a los entrenamientos, que si están enfermos, pues a lo mejor en algún equipo se puede quedar descompensado, pero bueno, se compensa uno con otro y no, no para los partidos no creo que haya ningún problema bueno y también hay que destacar que las inscripciones no están cerradas del todo no exactamente no, no, hasta hasta fecha a fecha de hoy aún después se pueden ir haciendo inscripciones hay algún equipo que esté completo El completo están ahora mismo todos sí pero todos. bueno, me refiero que ya no nos admita más eh, eh, más, más, más eh, fichas más jugadores o, o siempre vaya a estar abierta esa posibilidad eh, no sé si los juveniles no sé si los juveniles que había no, no, eh, eh, si los vines estaban cerrados los demás todavía se pueden completar con alguna que otra ficha por ejemplo la infantiles de 21 22 que hasta los uh -huh. 25 se puede completar eh, los cadetes eh, como se tiene que compensar un equipo con otro se puede admitir todavía un niño de la edad de cadetes uh -huh. eh, que más o menos de Se pueden se, se pueden ir inscribiendo todavía niños que todavía se admiten niños de hecho eh, no es raro que, que muchos se inscriban ahora después del verano no eh, digamos que sí, cuando retoman eh, la es que, es que este año este año ha sido también un, una como una sorpresa de que al 31 de julio tuviésemos tantos niños inscritos, porque normalmente uh -huh. todos los años al 31 de julio casi no teníamos niños en los, ni equipos completos. Eh, se, ian, se han ido completando, como quien dice, en septiembre, después de feria e incluso en octubre, se han ido completando los equipos. Pero este año sí es que ha sido una sorpresa por, por eso mismo, porque hasta el, 30, el 31 de julio teníamos casi todos los equipos no completos, pero que sí sabíamos que iban a salir dos equipos de los que efectivamente han terminado por salir. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo queda el organigrama deportivo de Lubrico Unión Deportiva para para esta nueva temporada? Pues, espérenme, ¿cómo es el organigrama? Sí, eh, lo que son los equipos, los entrenadores designados, porque ya todo, ah, vale, todos vale, vale, los vale, conjuntos sí, sí. tienen su, no, su técnico, Uh -huh. No te había cogido pues em Empezamos por los pre-Benjamines, eh, que en el pre-Benjamín está sigue Soto. Uh -huh. En el B está un fichaje nuevo que hemos hecho un entrenador joven para los niños, pequeños André González. Uh -huh. eh, después tenemos en los Benjamines, tenemos a Isaac, que fue el segundo de Soto del año pasado. Uh -huh. eh, después tenemos en los... Eh, Alevines eh, Tenemos a Modesto Que ya es veterano Y Y en el Alevín B Recuperamos a A Villa uh -huh. Estuvo con nosotros Y lo hemos recuperado Y bueno Bastante bien Porque él ya sabe Lo que es la casa uh -huh. Y más o menos Y más cogido Porque siempre ha estado Con Bueno En los últimos años Ha estado con Juveniles Y ahora coge niños Ya de Alevines Después En los infantiles Continuamos con Mario Que mm, Bueno pues está ahí uh -huh. está contento, ¿no? Los padres están contentos y también y después en los cadetes seguimos con Antonio Barragán, que la temporada pasada está ahí el resultado que hizo. Esperemos que este año también le salga bien porque el bloque que tiene también es un bloque bastante bueno. Y después en los cadetes que el año pasado el cadete B que el año pasado, perdón, el A. Uh -huh. el, A de, el de segundo año. Que el año pasado más o menos eran los jugadores que ángel ha dejado por decirlo sin de alguna u otra forma uh -huh. que lo ha cogido Santoni bonilla que era el segundo del año pasado de, de ángel entonces más más o menos más o menos lo ¿no? que conoce a todos los niños de todos los niños y los conoce saben cómo son cómo es entonces no se encuentra nada nuevo y después los juveniles pues este año nuestro amigo ángel ha intentado <risas> Eh, a ver el reto que se propone con los juveniles, parece ser, ha tenido un, un amistoso en Villamartín que ganaron, y mm. las sensaciones son buenas, y el equipo es un equipo que yo creo que puede, puede llegar un poquito alto este año, el equipo que tiene Ángel. Bueno, en realidad, todos los equipos están bastante compensados, ¿eh? que no es que sea, pero... Ver, los equipos yo creo que están bastante compensados y creo que podemos tener una buena temporada, ya depende de los resultados, de que quiera entrar la pelota y todo eso. Uh -huh. líneas generales seguir tirando de, de gente de la casa manteniendo a los entrenadores con, lo, con los grupos ¿no? que llevan lo sí, sí, que sí. han llevado sí. entrenando en estos últimos años sí. el caso de, de ángel pues parece que ha tenido buena aceptación porque hay que entender que aquí tenemos siempre en Ubrique el problema con el equipo juvenil o, o te sale muy bueno te sale muy rebelde eh, y no hay manera de enderezar el, el rumbo Y parece acertada, ¿no?, esa, esa decisión de que Ángel Román coja las riendas porque quizás esa, esa cercanía por edad sí le, le puede beneficiar al equipo, ¿no? Sí, sí, además son, son, son algunos muchos de los niños que Ángel tiene los tuvo anteriormente Ángel y entonces los conoce y yo creo que ha sido acertada la decisión tanto por él, que ha querido tener ese reto, eh, como por la directiva confía en él. Ajá. Uh -huh. Porque y... los niños en esa edad juvenil tienen una edad muy muy complicada y muy trabajosa y yo creo que él se lo sabe llevar a su terreno. Otra pregunta, Ángela. ¿Os ha costado mucho trabajo convencer a Villa o no? No, <risa> pues no, no. Ahí se estuvieron en conversaciones, estuvo Molina en conversaciones con él y pero vaya, que no no porque también es un reto bastante bonito porque son niños, son alevines ...que de prima, los de Villa son de primer año... ...bueno, de primer año... ...la mayoría son de primer año... ...porque es que de segundo año hay nada más que cinco... ...entonces los que tienen uh -huh. Modesto... ...también son de primer año y de segundo año... ...pero de segundo año no hay nada más que cinco... ...pero es un reto un poquito atractivo... ...porque son niños chicos... ...con los niños chicos siempre es agradable trabajar... ...no, no son tan reverdes como los mayores... ...y quiera o no quiera... ...yo creo que él ha apostado por decir... ...bueno, voy a trabajar con niños pequeños que siempre es agradable porque los niños, esto además, te dan muchas satisfacciones, no solamente uh -huh. puede ser a nivel deportivo, sino en todo. A uh -huh. ver. Y, y bueno, pues en el caso de Villa, que se ha tomado un año sabático eh, la pasada uh -huh. temporada, pero que es una persona que lleva su, el, el, el fútbol en, en las venas y, y que eh, entendemos que, por eso le hacíamos esa pregunta, que no os habrá costado mucho convencerlo, habrá, Eh, siempre le tira, digamos que la cabra siempre tira al monte Exactamente sí, mm. sí, sí. Eh, Y al, algún objetivo para este año Algún objetivo nos referimos Algún equipo que creáis que este año puede Aparte de los juveniles ¿no? que, nos, que nos has destacado tú Recordemos que están en la cuarta andaluza y, sí, sí. y bueno pues ya el año pasado Cuando se recuperó el conjunto juvenil, la idea era intentar ascender a la tercera, que quizás sea una categoría más acorde ¿no? con, con el nivel de, del equipo briqueño. Y entiendo que este año eh, será una cosa similar, ¿no? Eh, exactamente. Hombre, eh, a nivel deportivo, la idea es que todos estén arriba en la tabla. Pero eh, si no tan pues bueno, lo que es interesante es que los niños estén contentos, que disfruten. Y si estamos arriba en la tabla, pues, pues mejor, porque... Eh, ...el año pasado fue Antonio... ...que se quedó campeón... ...este año puede ser... ...o puede ser Ángel... ...o puede ser Mario... ...puede ser cualquier otro... ...pero a, a nivel general... ...lo principal es que estemos arriba... Eh, sí. y, son, ...y más o menos son las prioridades... Entre, ...entre otras prioridades... ...es que los niños disfruten jugando al fútbol... ...disfruten entrenando... Y, ...y recojan los valores que los entrenadores... ...que yo creo que les saben inculcar determinados valores pues también lo recojan que esos beneficios también para los niños tanto a nivel particular como a nivel deportivo para todos también y uh -huh. eh, otra cuestión que este año como hemos comentado antes en categoría infantil parece que va a haber un derbi briqueño eh, que os pues sí, sí. ha a parecido la, la noticia de la aparición de este nuevo sí, equipo sí. hombre no ha extrañado pero bueno tampoco eh, se ha recibido con buena con buena sintonía uh -huh. que no es que Y nada, porque ellos han querido En vez de agruparse en el Ubricunión Deportiva Han querido formar otro equipo Me parece perfecto Nos veremos, creo que es el día 15 de diciembre Cuando tendríamos el derbi uh -huh. Pero vaya, que tampoco va a ser Un derbis como un Betis Sevilla No, o esperemos que no <risas> Por eso digo que más o menos son niños Que lo que se pretende es disfrutar Con los niños jugando al fútbol Y yo creo que está bastante bien Que haya surgido otro equipo Que sea de Ubrique y eso demuestra que los niños están también porque sean por la labor esa debe de quedarse en ubrique y jugar al fútbol en Ubrique uh -huh. a veces tanto sea en un equipo como en otro vaya no es uh -huh. que y lo interesante es eso que los niños pues disfruten jugando al fútbol y ya está eh, ellos han gustado por, por ese ese equipo pues, perfecto uh -huh. que no es que, y como tú comentas que haya buena sintonía no también Sí, sí, no, en, en principio no hay mala sintonía y no es, Ellos, vaya, hasta ahora no hemos tenido Tampoco hemos coincidido una vez en los entrenos de pretemporada temporada mm. eh, Pero aquel día fue mortal Porque coincidimos coincidimos todos los equipos en el Barbadillo entrenando Y después creo que ellos han gustado Es que no es que lo que hay es lo que hay Creo que han gustado por irse a las pistas de atletismo Al campo mm. de sespe natural Tengo uh -huh. entendido que no es que, pero vaya, no es por, por otra cosa, que uh -huh. nos buena sintonía y aparte el día de que juguemos con ellos, pues eso va a ser como una si si uh -huh. hacemos una pachanguita entre o un torneo, porque eso no va a ser ni una rivalidad ni nada, al uh -huh. contrario, pues faltaría más. Uh -huh. Bueno, Ángela, con todo es de suponer que habréis tenido que, que ampliar el presupuesto para esta temporada, ¿no? Con, con estos nuevos equipos que se, que se han incorporado este año, ¿a cuánto se eleva? Y, y, y aparte el de las aportaciones de los jugadores, ¿contáis con colaboradores o sponsors? Eh, sí, sí, el presupuesto de esta temporada ronda entre los 60 y los 70.000 euros. Uh -huh. eh, que este año atrás estaba sobre 50 50.000 euros. Y, efectivamente, encontramos con el sponsor de, de siempre, de todos los años, aparte de aportaciones particulares que no quieren sponsor, uh -huh. y la venta de las papeletas, la caseta de la feria, que también hay que decirlo, sí, <ríe> la caseta a... de la feria, y, y, bueno, y lo que es la subvención del ayuntamiento. Entre eso y, y, las, y la publicidad también, que intentamos captar también patrocinadores para todo para todo, tanto para la camiseta de juego para el entrenamiento como para pues eh, ahí nos movemos ahí nos movemos porque uh -huh. es que no tenemos otra la aportación de los jugadores obviamente que es eh, digamos el, el montante más grande no sí sí uh -huh. eh, la aportación de claro los jugadores la inscrición digamos que son, lo que... la inscripción que son 62 62 euros y después dos cuotas dos cuotas no tres cuotas de 50 euros Eh, más o menos eh, pa, eh, Con eso tenemos para la ficha Como uh -huh. quien dice sí. Para la uh -huh. ficha Y uh -huh. después eh, el tema está en, en lo que es la equipación Y todo eso pues Más o menos entre los patrocinadores La subvención del ayuntamiento Bueno, perdón La subvención del ayuntamiento no incluye la ropa Entonces Lo sí. eh, <coughs> tenemos que buscar por otro lado Las subvenciones del ayuntamiento son para otros gastos del club ¿Sabes? Uh -huh. Sí uh -huh. Eh, bueno, hay que destacar que la competición Va a llegar a finales de septiembre Para los equipos de fútbol 11 Y bueno, todavía no se sabe el calendario De, de los equipos de fútbol 7, ¿no? No, de los, los de fútbol 11 Comenzarían el 29 creo Antonio comenzaría en octubre uh -huh. Porque hay muy poco equipos en el grupo Creo que son días de equipos los que hay Los demás comienzan el 29 Como son Mario Bonilla, creo que también empieza el 29 Eh y modesto ¿Y lo, lo que es el calendario uh -huh. y Ángel, y lo que es el calendario de, de alevines, prebenjamines y y benjamines aún no ha salido, pero que es muy raro, pero yo creo que estará a punto de salir ya. Uh -huh. Este año empieza un poco más tarde que en temporadas anteriores, pero lo, lo bueno es que nos va a pillar ferias. No, no hay mal que Eso por bien sí. no venga. Eso sí, sí, sí, uh -huh. el año pasado y el sábado de la Virgen ya hubo competición y el sábado de feria también hubo competición el año del año pasado comenzamos mucho antes pero también porque los grupos eran mucho más más grandes había equipos grupos de 18 equipos uh -huh. y entonces había que comenzar incluso el año pasado por ejemplo con los alevines se jugaba incluso los días festivos el 1 de noviembre sí. se estuvo jugando y este año por lo visto según se ha visto alcine el calendario un poquito a grosso modo pues solamente son los los sábados Se empieza el 29 y y no se juega ni el día 1 ni el día 12 de diciembre como el año uh -huh. pasado se jugó y se termina a finales de abril uh -huh. Ni puentes ni festivos porque bueno, eso, eso sí. eh, eh, al final pues se agradece tanto por, por parte de los, por padres, los padres, de los jugadores, los, los entrenadores y, y, eh. y hasta los medios podemos decir ¿eh? <risa> Pero yo creo que los padres lo agradecen más Sí Uh -huh. Los padres lo agradecen más, porque tienes un puente ahí que encima juega el, el festivo, después juega el sábado y, y, y te puedes tirar, como el año pasado se jugó un jueves festivo y un sábado, ¿sabes? Y eso uh -huh. más que todo lo agradecen los padres. Y, bueno, los niños también porque también tienen que que descansar. Claro. Ángela, eh, la pasada temporada el el Memorial Manuel López Cabrera cambió de fecha, ¿no? Se, se celebró casi ya a, a finales de, de curso y, bueno, lo habitual era que fuera un torneo de pretemporada. ¿Este año vais a disputar, se va a disputar como pretemporada o...? o os... eh, realmente no lo hemos no le hablado. El año pasado fue en la clausura. Uh -huh. ...de Lúbrica Unida Deportiva cuando se celebró... ...y la verdad que tuvo buena aceptación... ...porque en la clausura eh, había más padres... ...había más, más público en general para ver el memorial... Uh -huh. eh, ...y este año realmente la Junta Directiva... ...no ha fijado fecha para celebrarlo... ...entonces no te puedo decir si va a ser en temporada... ...o cuándo va a ser o si seguimos manteniendo... Eh, porque nos dio buen resultado Que sea en la clausura sí Más que todo por la asistencia de público que hubo uh -huh. No es por, por otra cosa Y al menos que Tal entonces no te lo puedo confirmar uh -huh. Porque no hemos, no hemos decidido fecha Cabe comentar también Que ya se han disputado varios partidos amistosos Antes nos comentaba el del Juvenil Que jugó en Villamartín, que ganó 3-2 También jugó uh -huh. un amistoso eh, Creo que el equipo eh, y Alevín y con, En Puerto Serrano Eso, y el Antonio, el Antonio Barragón con Prado del Rey, tanto uh -huh. allí en Prado del Rey como aquí en... Y el KDTV, vamos, está. que se, que ya ya están entrando eh, en acción, digamos, los estos equipos, eh, disputando esos partidos amistosos, que sí, suponemos sí. que... Más o menos están buscando equipos amistosos para ponernos un poquito en forma... Uh -huh. eh, ...por ejemplo el, el viernes hay un equipo amistoso... ...en el bosque de los infantiles... Uh -huh. eh, ...y Ángel por ejemplo el viernes... ...también tiene otro equipo amistoso en el Barbadillo... ...a las 7... ...más o menos se están buscando para más o menos que... ...que vayan cogiendo un poquito los niños la forma... ...que uh -huh. después coger. del verano, el verano muy largo... ...claro, uh -huh. cuesta y hay que coger ese, ese rodaje... Uh -huh. ...gracias a esos partidos amistosos... Y, y, y, y, ...y tendríamos que, tendremos que aprovechar que gracias a Dios... ...este año la, la, la temporada empieza... Más, más tarde y entonces ponernos más en forma porque normalmente nosotros comenzamos la pretemporada el 16 de agosto y siempre la temporada ha empezado la primera semana de septiembre y no ha cogido un poquito fuera de juego o lo que es a nivel de físico de los niños y este año pues yo creo que vamos a llegar a unas condiciones óptimas el día 29 los equipos no sé los alevines y hasta que sale el calendario cuando comenzará Bueno, ya saben ustedes que el equipo señor, eh, aunque lleva ese nombre de Ubrique Unión Deportiva, es el primer equipo de, de la entidad, pero eh, digamos que tiene en su funcionamiento cierta autonomía, sobre todo en el tema económico, ¿no? para no afectar eh, digamos el desarrollo de uno pues con el desarrollo de, del resto de equipos que no afecte en cierta manera. Esa relación no... sigue siendo similar, digamos, a, sí, sí, a sí, sí, la de esto, sí. estos últimos años para la próxima sí, temporada, sí. ¿no? Sí, sí, lo único que sí diferencia es lo El que es lo de presupuesto en la, uh -huh. uh -huh. la autonomía presupuestaria. la autonomía presupuestaria, en lo demás seguimos en las mismas relaciones con ellos, igual que porque es Uric Unión Deportiva Senior. Mhm. Uh -huh. Eh, eh, siempre ha estado ahí, ¿no? es lo que pasa con los equipos de cantera Como es el Ubrición Deportiva Que eh, bueno se, se ha optado por esta opción porque es la más viable Para que no afectara ¿no? Además que eh, ya estamos viendo, el Ubrición Deportiva señor ha ido ascendiendo Cada vez tiene más gastos Y obviamente eso no podía afectar a lo pues que es, es el, el desarrollo del resto de equipos ¿no? sí, Exactamente, es que el Ubrición Deportiva ha eh, afectado también el tema económico del presupuesto del, del, de los serios sí, ya se pues entonces ya se nos disparaba el tema era imposible llegar porque es lo que tú dices ellos son van cediendo de categoría tienen muchísimo más gastos eh, aunque nosotros también tenemos gastos ¿vale? uh -huh. pero es que, pero es, que son, es otra cosa bueno uh -huh. Ángela, eh, ¿cómo es la relación entre entrenadores y padres? Porque eh, bueno sabemos que un pilar fundamental de este proyecto es eh, que, que los padres estén también volcados ¿no? con, con el equipo que apoyen eh, pero mm, quizás eh, es, eh, no, bueno, es lo que queremos saber esa relación es buena ¿hay, hay al, algún roce? ¿os ha dado un Don roce Dios. alguna en estas temporadas pero, anteriores? Hombre, se, su... ¿se pueden mantener a distancia, digamos? <risas> Ha sus ha había sus cosillas entre algunos padres, pero vaya que la relación, que no había ningún problema, ni ningún Pablo ha dado ninguna queja a la Junta Directiva sobre la relación entre entrenador y padre. La, mm. eh, la relación es bastante bastante buena. Que mm. no es que Vamos, no, no lo diga por el no ubriqué. Había... No lo digo por, por alguna situación de Ubri, que digo en eh, fútbol en general, pues eh, se ve que es necesaria la implicación de los padres, pero claro, luego se ven esas situaciones en las que quizás los, muchos de ellos pues, eh, se meten en, en el trabajo del entrenador, que no lo estoy diciendo sí, en esto, ningún eso, momento eso, por, no, no, por el Ubri y Deportiva, digo en general eso porque sí, es la no, tónica hay, que es, vemos es, hoy en día. Hay padres que, que se meten en el trabajo, pero vaya... Que eso, lo que es en, a, a nivel de ubicunión deportiva, eh, hasta ahora no. Pero vaya, que si, si hay algún padre que tiene alguna queja, meterse en el trabajo del entrenador no se va a meter, porque para eso está la Junta Directiva. Ajá. Uh -huh. ¿Sabe? Y entonces no vamos a llegar a que llegue a que a que llegue a eso el, el la relación entre el padre y el entrenador, si el padre tiene algún problema la junta directiva. Bueno, la vía es el entrenador y del entrenador uh -huh. la junta directiva. Entonces no hay ningún, por eso le estoy diciendo que no hay ningún roce uh -huh. entre los padres. Eso sí que en los en los en los partidos, mh, quiera o no quiera, hay algunos que se saltan un poquito más, otros que se saltan menos, pero vaya que la relación es perfecta, que no uh -huh. es que, que no hay ningún padre que perfecta que no hay... Lo menos hasta ahora, ¿eh? Uh -huh, sí, sí. No, ya, Pero vaya ya... que si... Te, también te digo otra cosa, ¿eh? Que a los padres, yo... Mmm, yo también soy madre de jugador, que a los padres, yo... Por mí, cerra... no, no entraban al campo, jugaban <risa> los niños solos y nos quitábamos de problemas. Sí, ¿sabes? porque y estamos... Que que el, y que coste que en el Ubric Unión Deportiva... Uh -huh. No, no se ha llegado a ninguna cosa de esas, pero después ves por ahí, no oyes noticias de que mm. los padres saltan al campo, casi le pegan, y en edades de estas, en edades sí, sí, de estas, sí, sí. no en edades grandes. Sí, por pues, eso ¿sabes? lo comentamos, porque está la orden del día y ese exceso de celo, quizás, de, de muchos padres, pues da... Eh, lugar a situaciones vergonzantes ¿no? Como las que se, hemos podido Muchos ver eh, a través de los medios De comunicación, por suerte aquí en ubrique todavía cosas de ese, de ese estilo No ha pasado Y ya para, para despedirnos Ángela eh, Hacer referencia a que bueno Una manera que Para bueno, poder completar ese presupuesto Y un ingreso importante Es eh, la forma en la que lo vais a hacer En esta feria con esa caseta De Ubri y Coñón Deportivo Aprovecha estos minutos pues para ...para eh, contarle a nuestros oyentes... ...que van a tener allí un lugar de encuentro, ¿no? Sí, sí, el año pasado fue el primer año... ...que montamos la caseta... Eh, ...resultó todo un éxito... ...y este año hemos seguido por apostar... ...hemos seguido apostando por montar la caseta... ...porque el año pasado resultó bastante, nos resultó bastante bien... ...la gente se fue, iba a la caseta... ...y salía de la caseta con un buen sabor de boca... ...y este año hemos apostado... Pues lo mismo, esperemos uh -huh. que la gente vaya, disfrute como el año disfruto, el año pasado disfrutó en la caseta y cuando termine la feria sigan diciendo que qué buena caseta tenía Lubric Unión Deportiva. Uh -huh. eh, corrígeme si me equivoco, creo que es la única caseta que eh, ha asumido un colectivo deportivo eh, este año, ¿no? Sí, sí, sí, uh -huh. sí. Uh -huh. Pues ya lo saben la caseta uh -huh. de Lubric Unión Deportiva para esta feria fiesta. Nada, Ángela, lo vamos a dejar aquí, no sé si quieres añadir algo más. Nada, eh, eh, si hay algún niño todavía que quiera inscribirse en Lubricunión Deportiva, pues quede el paso. Uh -huh. Y después también, eh, desde aquí, quiero invitar a todo el mundo a la caseta de Lubricunión Deportiva eh, para que disfruten esta feria. Pues uh -huh. bueno, Ángela, pues muchas gracias por atendernos como siempre desearos toda la suerte del mundo para esta temporada y, y de, por lo pronto enhorabuena ¿no? por, por lo bien que pinta pues con esos eh, nueve equipos más el señor diez equipos que este año vais a meter en competición oficial muchas gracias vale, gracias a ti. un abrazo hasta, lo, hasta bueno, pronto buenas tardes Estamos en la sintonía de Radio Ubrique y vamos a quedarnos ahora con lo que ha sido la noticia del día para el deporte ubriqueño. Ya hemos estado anunciando a lo largo de toda la semana que desde ayer martes se estaban celebrando en Málaga, eh, se está celebrando de hecho el Campeonato del Mundo de Atletismo Máster y esta mañana, al mediodía mejor dicho, hemos tenido un ubriqueño representando a España, representando a nuestro país en la prueba de cross a Francisco Javier jaime Moreno, que ha logrado... Eh, terminar en la quinta posición, es decir, ha sido el quinto del mundo en su categoría máster 45 y además se ha llevado la medalla de oro por equipos, ya que ha sido el segundo español en cruzar la meta y bueno, pues ha habido pues eh, dominio de los corredores patrios en esta prueba de cross. Tenemos precisamente allí en Málaga, al otro lado del teléfono, Francisco Javier Jaén Moreno, que lo primero que vamos a hacer darle la enhorabuena. Francisco Javier eh, Jaén, buenas tardes y enhorabuena ante todo, ¿eh? Buenas tardes. Tú. Porque independientemente del resultado, no todos los días se puede representar a tu país en una prueba deportiva de carácter internacional, ¿no? Y si encima de todo le sumamos pues la consecución de una medalla de oro por equipos, mejor que mejor. ¿Cómo ha sido en general esta primera experiencia en un campeonato del mundo? Hombre, yo sinceramente estaba bastante nervioso, la verdad. Es la primera vez que acudo a un campeonato del mundo y cuando llegas aquí ves gente de todos los países o pues, la verdad es se... Te, te, pues, te pones más nervioso De no estar acostumbrado Una vez que empieza la carrera Ya te quitan los nervios ya a darlo todo Es lo que más o menos es he uh -huh. Nervioso Y yo no sé si de, si de alguna manera Uno se carga de cierta responsabilidad Por el hecho de, de representar a España De representar a su país Sí, también Una vez que te pones la camiseta De, de la selección española Y estás representando pues, Algo de responsabilidad también te queda Aparte estuvimos hablando Algunos integrantes de la selección para ver si podíamos lograr lo que hemos logrado por equipo, seis campeones del mundo por equipo y al final, pues, puntuaban los tres primeros, yo al quedado segundo por pues, entrado en el equipo por equipo y hemos conseguido la medalla de oro uh -huh. eh, Fran, ¿cómo ha sido la carrera en sí? ¿Qué, ¿Qué sensaciones has tenido? ¿Se ha desarrollado como esperabas? Yo yo me creía que iba a ser menos dura, es un circuito bastante duro aparte de la salida hasta dicta, hemos salido tres categorías juntas, éramos muchos atletas entonces la salida se estrellaba a los 100 metros se estrellaba entonces parecía que hay un embudo entonces para coger una posición a mí me ha costado al principio acá una buena posición de todas maneras al principio tampoco quería abusar mucho porque yo no tengo mucha experiencia en cross pero en el cross yo sé que como abusé al principio como eran cuatro huertas al circuito luego lo puedes pagar y, y con un pajarón que vamos que te pasa hasta vamos uh -huh. y más o menos las dos primeras huertas yo he más lento Y luego yo en progresión además. Uh -huh. Y las dos últimas vueltas ha adelantado a bastante gente. Uh -huh. Digamos que eh, en principio en, en plan reservón porque claro, eh, me imagino el nivel que te tienes que encontrar en una prueba como esta, ¿no? Claro, eh, te das cuenta que está ganas mi categoría desde Kenia, un Ocasio no atleta de élite. Sí, eso lo ves correr y eso no es que corra, es que vuela, pero que encima va muy fácil corriendo, eso es imposible el uh -huh. segundo de mi categoría creo que ha sido un portugués también y también ha sido un atleta de élite es, que es normal, Cuando tú vienes a un mundial, tú tienes que, que saber que estás corriendo con los mejores uh -huh. entonces tú, da lo mejor de sí ya está, pero sabes que, que hay un gran nivel uh -huh. por lo tanto tú pues, no obstante tú venías con esas ideas claras no las dos primeras vueltas a intentar mantenerte en, eh, digamos en el, en el grupo de cabeza sin llegar a, a exprimirte y darlo todo en las dos últimas y sí, claro, no que no se me fueran mucho los, los de cabeza Y luego las dos últimas pues, por darlo todo ya. Y, y es que yo creo que hice del campeonato de Andalucía fue así. Uh -huh. A la primera vuelta también fui un poquito detrás y luego al final, lo que es programar el campeonato programa de Andalucía, pero porque fue en progresión y luego al final pudo adelantar a mucha gente. Y yo, y, mmm, yo hombre, yo sabía que individual lo, ten, lo teníamos difícil con los atletas, pero yo sobre todo estaba pensando lo que hemos logrado, punto. A ver si podíamos lograr, punto. Meterme entre los tres primeros de España, punto. Uh -huh. Y lograr puntuar con, por equipo, por España. Y al final hemos puntuado y hemos logrado ser los primeros por equipo. Yo con eso ya... No, pues, no. Yo no me lo pensaba, ¿eh? Uh -huh. Que el, el circuito estaba ubicado ahí en, un, en una zona de Pinares de, de Torremolinos. Me imagino que habrá sido un recorrido rompepiernas, ¿no? Sí, cierto. Sí, el recorrido es durísimo, ¿eh? El recorrido hay muchas cuestas entre los Pinares. Y luego hay algunas bajada que es bajar y una vez que bajas subes otra vez. Entonces ahí tienes que tener cuidado Porque ahí como pegas un rebalón Vamos, ahí es que vas al suelo ¿eh? Y unas curvas muy cerradas que te, que te frenaban mucho Había sitios que se podía correr Pero había otros sitios que eran bastante duros ¿eh? uh -huh. eh, La clasificación Peter Bill B Que ha sido el queñata que se ha llevado la victoria Con un tiempo de 24 minutos 8 segundos Seguido de Davide Figuereido El portugués, eh, portugués 25-30 Francisco Castellano Torrico 26-07 Simón Baines de Gran Bretaña, 26-14 y quinta posición para Francisco Javier jaime Moreno, 26-32 eh, segundo por lo tanto segundo corredor de, de nuestro país segundo español, eh, al queñata ¿lo habéis visto en algún momento no, de la carrera o nada más empezar ya, ya le yo no lo he visto rato? desde luego, <risas> lo vi calentando nada más <risas> <risas> el, el resto sí había estado ahí eh, digamos en sí. un puño ¿no? a excepción de... Sí, el resto sí más, más junto, pero atleta de que tenía eso imposible, hombre, claro lo ves calentando y, y ya está, vamos, es imposible. Uh -huh. Oye, Fran, llevas por ahí desde hace unos días, ¿no? Por ahí por Málaga. No, no, el... no. Yo vi, el domingo vine a recoger torsar, pero Ajá. yo estoy, estoy trabajando. Entonces ah, claro. esta mañana salió temprano para para acá sí sí y ahora ya cuando termine dentro de un rato pues ya no viene otra vez Fabrique. Uh -huh. Mañana trabaja otra vez. Porque ahora mismo eh, estás esperando a subir al podio, ¿no? Sí, estoy esperando a la entrega, a la entrega de medallas. Uh -huh. eh, te iba a decir, ¿qué ambiente se, se vive en Málaga en estos días? ¿Has podido ver algo? Porque claro, tú has ido directamente a tu remolino supongo que... que no, pero con... vi un bastante ambiente aquí, ¿Sí? mucha gente de muchos países entonces uh -huh. la, están la mayoría todos juntos sobre todo los países extranjeros se ven muchos que están que como, como si convivieran juntos claro. entre ellos uh -huh. y hay un gran ambiente y supongo que en el estadio de Málaga que luego si eso no me paso va a ver cómo está aquello uh -huh. Voy un ambiente más, más gente, seguro Claro, se habla de una participación De, de 8.000 corredores en dos semanas Los que se vais a dar cita ahí en Málaga ¿eh? Claro, y algunos participan en varias pruebas uh -huh. claro. eh, Fran, parece ser que no, no has llegado en plenitud A este campeonato del mundo debido a problemas físicos ¿Qué te ha pasado? Este verano la verdad que he estado entrenando pero con muchos dolores porque, como tú sabes, acabé con la sobrecarga del tendón de Aquiles, cuando mm -hmm. empecé a entrenar para prepararme esto no estaba a 100%, por 100 estuve con dolores, luego mmm, una uña de rozarme con el, con el zapato de tantos kilómetros se me puso morar y se mi infección me la tuvieron que quitar. Uh -huh. Tuve que, que, que entrenar con, con el reo Vendado y con Dolores y vamos, y luego el 15 de agosto haciéndose también tuve una pequeña microrrotura rotura en uh -huh. los isquios y tuve que parar, un día tuve que parar de correr y luego dos días hace bici, porque no quería, por lo menos ya no quería, quería participar ya, ya digo, yo, aunque sea como sea, pero ya que, que estoy inscrito y que puedo participar en un mundial ya no lo quería dejar perder la oportunidad porque... El mundial este año Me coge bien porque se ha celebrado aquí Pero claro. hace dos años el Mundial se celebró en Australia uh -huh. Y dentro de dos años Se celebró en Canadá, eso ya es imposible Yo seguramente ahora mismo ya no tengo más oportunidades De participar en el Mundial, entonces tenía que aprovecharlo uh -huh. eh, Claro eh, de, de los tres que comentas, quizás la, la que podía preocupar más era esa Del tendón de Aquiles que ya te impidió Estar en el Campeonato de España, en la prueba de los 5000 ¿Eso sí. se ha superado? Porque es una lesión complicada como como ha quedado? que llevo dos años ya doliéndome el tendón de aquí. Yo creo que lo tengo ya como crónico. De tantos kilómetros, hay uh -huh. veces que lo tengo mejor, hay veces que lo tengo peor. Y más o menos, tú sabes, entrenando con dolor como puedo. La última vez tuve que parar porque es que ya era demasiado. Ya que estaba cojo. Claro. Me, me costaba trabajar andar. Lo que uh -huh. pasa es que esta vez ya, como lo, lo, llevo tantos meses y tanto tiempo con eso, pues más o menos ya, mira, estoy acostumbrado. A, empiezo, me empieza a doler cuando cuando empiezo a entrenar y luego más o menos se me va quitando, pero me preocupó lo de la microroturas, porque una microrotura si, si, si veo más, más y, se me, y me rompo de coche ya imposible que fuera Ajá. Sí, sí, sí Bueno, y, y de, de esta manera como te has planteado estos meses de verano en cuanto a la preparación para llegar fino a, a este campeonato del mundo? He, he, he intentado preparar en, hace muchos kilómetros también a intentar preparar también la media maratón uh -huh. y luego hacer alguna serie también a ritmo fuerte para el cross de hoy Uh -huh. más o menos, lo que pasa es que en verano es muy duro entrenar con la calor y, y con ritmo y con muchos kilómetros de verdad es que se hace muy duro ¿eh? claro, porque ahora mismo físicamente como te encuentras porque ya has completado, digamos eh, un año un año entero desde esa preparación uh -huh. eh, concienzuda para el Maratón de Valencia y no sé si notas si te notas eh, saturado, si, si lo llevas bien sí, o, eh, algunas veces ya se sí me encuentro bastante cansado y Eso es que no lo sabe, nada más que el que tantos kilómetros. de la verdad que hay veces que tengo dolores, vamos, en las piernas, en los aquí, en los isquios. Pero claro, por cabezón y porque querer seguir y querer acudir a todas las citas, pues... Pero claro, seguramente a lo mejor a, a mitad de la temporada tengo que hacer un descanso, tengo que hacer algo. O ahora mismo hoy estoy bien bien. Después de lo de hoy, tú sabes, hoy, ¿qué te voy decir? Sí. Sí, sí. Hoy no claro. me duele nada ya. Después de la carrera es, eh, es lógico. Eh, quizás cuando uno lleva un calendario tan saturado, tantas pruebas, más que cansancio físico, eh, pesa el cansancio mental, ¿no, Frank? Sí, mental también. Si tú no estás bien, si mentalmente tú estás pensando que te duele algo, no estás corriendo bien. Si no estás bien de la, de la cabeza, tú no entrenas bien. Entonces, mentalmente muchas veces es feo. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues eso es lo que ha sido hoy el, este, esta prueba, esta, eh, esta cross, este cross eh, en el Campeonato del Mundo, pero tuvo otro gran reto, como has comentado, en la prueba de, de media maratón, que va a tener lugar el próximo 16 de septiembre, vas a tener tiempo para recuperar. Y bueno, y ¿no estabas seguro tú de poder participar? porque eh, bueno, Claro, lo porque, que nos has comentado eh, Ahora, ah, todas las molestias, con todas las pequeñas lesiones, pues yo digo, mira, yo yo ya había que pensar nada más que en el cross. Uh -huh. Según cómo termine el cross, pues así hago o no hago la media maratón. Ya eh, mañana tendré que empezar otra vez a entrenar porque de a poco va a añadir a recocar pero ya el viernes ya empiezo otra vez a entrenar duro para la media maratón. Es decir, uh -huh. esto es, es un descanso, entonces yo creo que me estoy encontrando bien, a ver, de aquí a quedan ocho o 9 días a ver si puedo hacer un entrenamiento más fuerte y ver algunos más kilómetros y a buen ritmo, a ver. Uh -huh. Hoy por También hoy lo lo de, lo de hoy me va a la mucha, mucha moral. Fuerza y mucho uh -huh. Te decía, Frank, que hoy por hoy, el domingo 16, estás allí, ¿no? Sí, ahora mismo sí. Todavía, lo que te digo, como he tenido las molestias y no sé cómo después de lo de hoy, porque hoy ahora mismo sí, ahora mismo no me duele nada. También que esto está, después del resultado estás como en una nube, ¿no? Claro. Y ahora mismo los dos incluso no lo siente A la mañana cuando me levante puede que me duele la lo mejor marco, seguramente. Y, bueno, según cómo vas a entrenando, pues sin decidir si voy o no voy. Ahora mismo yo quiero ir y que no he pensado ir. Ahora ya el cuerpo dirá. Uh -huh. eh, ¿Sabes si el recorrido de esta media maratón eh, lo conoces? ¿Sabes si es el mismo de la media no, no, maratón no, no. de Málaga ah, o, o varía o, o no, no lo sabes? No, varía, porque yo creo que es un circuito de 10 kilómetros y medio, uh -huh. que dos huertas. Ajá. Uh -huh. y, y claro, no, no sabéis la zona en la que en la que se va a desarrollar, ¿no? Sale desde el estadio municipal de Málaga. Ahora no, ya no sé más o menos por dónde caen, no sé. Pues nada, pues esa es la gran noticia de hoy, que tenemos un campeón del mundo ubriqueño, Francisco Javier jaime Moreno, que se ha proclamado campeón del mundo Máster 45 en cross por equipos, y bueno, y te has quedado muy cerquita también de, de ese podio, ¿no?, de, de, haber sí, de, de, de, de, de haber podido meterte. pero, pero vamos, no, no se le puede pedir más, no sé yo con la... eso ya estoy súper satisfecho. Uh -huh, desde luego, y nosotros pues muy contentos por ti, Fran, eh, sabemos todo el trabajo que hay detrás, todo el sacrificio. Eh, son, eh, son ya varios años eh, concienciados, ¿no? eh, sobre todo en mejorar y, y en, en centrados en este deporte y, y bueno, pues es el premio merecido esperemos que eh, el próximo domingo tengas una actuación o al menos los resultados sean parecidos a esto ¿eh? Bueno, por lo menos que pueda hacerla bien y, y sin, sin molestia y, uh -huh. y vaya más o menos bien Pues uh -huh. bueno, nada, Fran, que muchas gracias enhorabuena y un abrazo ¿eh? Muchas gracias, un abrazo ¿eh? Hasta luego, adiós Pues vamos a quedarnos ahora con los eh, tiempos, con lo que son las la cifras, los números de lo que ha sido esta prueba de cross del Campeonato del Mundo de Atletismo Master. Como decíamos, victoria en la categoría Máster, 45 para el queñata, Peter B, un tiempo de 24 minutos 8 segundos en los 8 kilómetros del de recorrido del que estaba compuesta esta, esta prueba. Segunda posición para el luso, Davide Figueiredo, con 25 minutos 30 segundos. Tercera posición para un español, Francisco Castellano Torrico. 26 minutos 07 ese ha sido el podio, cuarta posición para un británico, Simon Baines con 26 minutos 14 segundos y esa quinta posición para el ubriqueño Francisco Javier eh, Jaén Moreno con 26 32. El mismo tiempo del sexto clasificado que también ha sido español, Albert Pascual Alvareda. Por detrás, pues el polaco Robert Celinski, 26 40. ...el británico Stephen Allen, 26-41... ...el bielorruso eh, Nadzi Zauronac, 26-43... ...y otro español, Luis Miguel Izquierdo García, 26-51... ...ese ha sido el top ten de la prueba. Por equipos, pues eh, la tercera posición de Francisco Castellano Torrico... ...la quinta de Francisco Javier Javier Moreno... ...y la sexta de Albert Pascual Alvareda... ...le han dado la victoria a la selección española... ...o al equipo español, mejor dicho... Eh, segunda posición para Portugal que presentaba tan solo tres atletas, pero vaya tres porque han entrado en la segunda, la undécima y la decimotercera posición. David Figueiredo, Antonio Costa y Jorge Marcelino. Y la tercera ha sido para el equipo británico con Simon Vines, Stephen Alan y Justin Carter, que ha sido han sido los tres eh, eh, atletas que eh, finalmente lograban pues eh, la medalla de bronce. ...para su país. Una muy buena noticia, noticia con la que nos vamos a despedir en la jornada de hoy. Esa eh, medalla de oro por equipos eh, para Francisco Javier Jaén Moreno. Eh, noticia de última hora. Ha ocurrido eh, hoy a las dos y media. Finalmente se celebraba esa prueba con los retrasos acumulados. Y bueno, pues no podía haber sido mejor, como decimos, eh, no podía haber ido mejor esta, esta prueba. Y luego la sensación esa de que ha quedado muy cerca de meterse en ese podio. La verdad que, en cuanto a, al cross, eh, ha sido una temporada ya no de oro, de platino, no sé ya qué calificativo se le puede poner la que ha realizado Francisco Javier jaime Moreno, en lo que han sido sus primeras experiencias, porque habrá corrido a lo mejor con este cuatro, cuatro cross en su vida y ha conseguido pues eh, ser campeón de Andalucía. Eh, no ha en el Campeonato de España no pudo participar eh, este año y en este Campeonato del Mundo, pues eh, esa quinta posición, quinto del mundo, es un resultado como para quitarse el sombrero. Nosotros que nos despedimos, que volvemos mañana a partir de las cinco y media con más temas de actualidad. Se quedan ahora con la última edición de los servicios informativos de Radio Brick. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.